Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa de este jueves 7 de enero, día después de los Reyes, ya en la primera semana de este nuevo año hemos vivido otro acontecimiento histórico, el asalto al Capitolio por seguidores y fanáticos de Donald Trump. ...que sigue sin aceptar esa derrota electoral... aferrándose al poder como cualquier dictador... ...que combate la democracia... ...y aquí en Elche miles de estudiantes... ...regresan hoy a las aulas... ...a pesar de la pandemia... ...y de la llegada del temporal Filomena a Elche... ...que se ha traducido en las primeras lluvias... ...aunque débiles del año... ...según Bordonado las bajas temperaturas y la lluvia... ...continuará hasta al menos la próxima semana... ...y atención porque muchas carreteras... ...de la provincia de Alicante y también de Valencia... Se han cortado por el temporal de frío, de lluvia y, sobre todo, de nieve. Hoy, además, es el primer día de la puesta en marcha de las nuevas restricciones. El toque, ya lo han escuchado ustedes, el toque de queda será a partir de las 10 de la noche y la hostelería cerrará a las 5 de la tarde. Se reduce también aún más el aforo de los centros comerciales para evitar aglomeraciones en un mes de rebajas y se prohíbe fumar. ...en las terrazas donde se limita a cuatro el número de personas... ...que pueden sentarse en una misma mesa... ...todo para frenar el avance preocupante de los contagios... ...que se traducen en más ingresos hospitalarios... ...el alcalde Carlos González... ...considera estas medidas proporcionadas y adecuadas... ...y ha anunciado que volverá a convocar a los portavoces políticos... ...la próxima semana para analizar la gestión y el control... ...que se está realizando de la pandemia y también de la vacunación en el municipio. Lo escuchamos. Insisto en que son medidas necesarias, pero lo fundamental al final es que los ciudadanos seamos capaces de asumir nuestra propia responsabilidad individual y limitar al máximo nuestras relaciones como forma de contribuir a frenar la propagación del virus. En directa relación con todo ello, tengo que anunciarles que la próxima semana, en concreto el martes 12, he convocado una junta de portavoces a la que hemos invitado a la directora de salud comunitaria, Antonia Soriano, con la finalidad de analizar cuál es la situación sanitaria de nuestra ciudad, de nuestros hospitales, y también la evolución de la campaña de vacunaciones. Pues la situación en los hospitales no es buena y la Asociación de Hostelería de Elche considera que las medidas tomadas por el Consejo y que entran hoy en vigor hundirán al sector si se aplican sin ayudas directas. Por eso las reclaman. La Asociación asegura que esas nuevas medidas más restrictivas son la puntilla para un sector que arrastra cuantiosas pérdidas económicas desde el pasado mes de marzo. Reprochan. ...al Consejo y al Gobierno Valenciano... ...que se esté cargando sobre este sector... ...la responsabilidad de los contagios... ...por lo que amenazan con más movilizaciones... ...para reclamar un trato adecuado... ...y compensaciones justas... ...por la caída de ingresos... ...y por la mala imagen que se está proyectando... ...de un sector que genera empleo... ...a miles de personas en Elche... ...además piden al Ayuntamiento... ...que conceda ayudas directas... ...para evitar el cierre... ...de las empresas ante esta situación... ...tan crítica también es mala la situación en el geriátrico de Altavix... ...por el brote de COVID detectado... ...y que ya alcanza los 24 positivos... ...de los que 15 son trabajadores... ...los familiares de esta residencia... ...han pedido explicaciones... ...a la Consejería de Sanidad... ...sobre el retraso sufrido... ...en las pruebas al personal... ...ya que el 29 de diciembre se declaró el brote... ...y hasta el 4 de enero... ...no se realizaron las pruebas a los 74 trabajadores... ...hoy intentaremos conocer más detalles... ...sobre la situación en esta residencia... ...que es polémica desde hace tiempo... ...por esos informes repetidos del síndic de Greuges... ...que instaban a la Consejería de Políticas Inclusivas... ...a que intervenga la gestión de esta residencia... ...por las numerosas deficiencias y carencias... ...denunciadas por los familiares... ...y hoy además tenemos que lamentar... ...la muerte de Tomás Mora... ...miembro de la Asociación de Informadores de Elche... Fue un gran impulsor de los derechos de las personas discapacitadas y del deporte adaptado, realizando un gran trabajo como presidente del club baloncesto Silla de Ruedas de Elche. Además destacó por su labor en defensa de las tradiciones. A él le debemos que no se perdiera la celebración de la Romería de San Quispín. Él retomó esos festejos cuando comenzaron a decaer. La Asociación de Informadores, en un comunicado, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de Tomás Mora, que con 84 años era uno de los asociados más veteranos. Fue un infatigable luchador por las personas con discapacidad y para eliminar las barreras arquitectónicas de este municipio, así como del colectivo de personas mayores. Su labor reivindicativa la desarrolló también de manera incisiva desde principios de la década de los 70 en varios programas de radio hasta 2010, uno de sus últimos trabajos radiofónicos fue aquí, en esta casa. Además fue concejal de UCD... ...en el último año de la primera legislatura democrática... ...y presidió hasta finales de 2020... ...el Club Deportivo Minus Válidos de Ilche... ...también fue fundador y directivo... ...de la Asociación de Amigos de San Crispín... ...y colaborador estrecho de la Parroquia de San José... ...especialmente en la celebración de la organización... ...de sus festejos populares... ...el funeral se celebrará mañana a las 9 y media... ...en el Tanatorio de la Llu... ...pero las restricciones solo permiten 10 personas... ...y por deseo de la familia... No habrá velatorio. Desde aquí nuestras condolencias a la familia y a él. Lo recordaremos desde el corazón. Ay, qué cruz. Oh, doy, vámonos para allá. Joh, me muera, no me corten ni una flor. Traigan la plantita entera, pongan un jardín en mi honor. No se les teme a la muerte, que el morir es natural. Se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que ella me muera, no lloren porque me Teleelch Radio Marca Celebra la comida de empresa Y las fechas más señaladas En Adarve Tetería Gastrobar Disfruta sin prisas Con los amigos, compañeros o familiares De la comida y el mejor tardeo Con todas las medidas de higiene y seguridad En calle Mayor del Raval 4 Elche Tetería Adarve Gastrobar Felices fiestas Las rebajas en el proyecto de tu reforma con hogar mobiliario te van a sorprender. Reformas integrales y obra nueva: cocinas, baños, tarimas, armarios, todo para el hogar. Y en exclusiva, Aran la firma italiana de cocinas más vendida del mundo. Proyecta la reforma de tu casa ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. Dae cero. Rebajas únicas en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábados tarde. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Cuando pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y tenemos 6 grados de temperatura, nosotros continuamos por el Boulevard de los Sueños Rotos por la música de Joaquín Sabina. De los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano dibuja Frida calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela, se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír, como llora Chavela, por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos. De San Antonio pidiendo besos Ponme la mano aquí Macorina Rezan tus fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos Por el bulevar de los sueños rotos Moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mil noches en verano Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chabela Las amarguras no son amargas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 De los sueños y les contamos además que ha muerto Gary Marsden, cantante de los Peace Markers, otra de banda emblemática de Liverpool que compitió con los Beatles en los primeros años 60. Su versión de You'll Never Walk Alone se usa aún en campos de fútbol y para causas humanitarias. When you walk through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone There's a golden sky And the sweet silver song of love Walk on Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana... ...y tenemos 6 grados de temperatura... ...vamos a hablar del doctor en Historia... ...archivero del Misteri d'Elch de, de Santa María... ...director del Museo de la Madre de Déu, diácono... ...y funcionario municipal, él es Joan Castaño. Presentó a finales del pasado año su último libro... ...bajo el título Colección de Noticias Antiguas y Modernas... ...pertenecientes a la Villa de Elche 1845... ...se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...por la Concejal de Cultura Margantón... ...y hoy queremos conocer... ...el alcance o la importancia... ...de su último trabajo de investigación... ...muy buenos días Joan... Hola, buenos días... ...y feliz año, 2020... Sí, sí. ...2020 ha terminado para usted... ...con, con esta publicación... ¿Podríamos decir que es un trabajo de investigación este libro? Este libro es, en realidad, la edición de un, de un manuscrito que actualmente se conserva en el archivo municipal. Es un, es un manuscrito que, que se escribió en 1845, eh, anónimo, y que, y que colecciona noticias históricas relacionadas con la Villa de Elche, como dice el título, antiguas y modernas. Por tanto, llega hasta 1845. ...pero eh, totalmente traducido tal cual eh, lo encontró usted, lo ha editado... ...o le ha dado eh, otro lenguaje mm, más, eh, más fácil para hacer la lectura más fácil al, al lector. Sí, pues digamos que el trabajo se inicia con una introducción... ...una introducción que contextualiza el, el manuscrito... En, en, in, ...intento eh, poner de manifiesto la importancia del mismo porque fue un, un manuscrito que, a, a falta de libros de historia de Elche, que no empiezan a, a publicarse hasta finales del siglo XIX, pues circuló entre los, entre los, los estudiosos y los eruditos de la época. De hecho, fue, fue estudiado y copiado por Aulidiano Ibarra. Y después una, digamos, una transcripción con un lenguaje eh, regularizado, actualizado. Digamos que fin, estas, estas ediciones se hacen con una serie de... De, digamos, ...de actualizaciones ortográficas... ...para facilitar la lectura del lector... ...las, las mayúsculas, la, el uso de las H, etcétera... ...todo eso está regularizado según la, la ortografía actual... ...y después lleva también unos índices onomásticos... ...y de noticias para facilitar también... ...la búsqueda de, de noticias en el, en, el, en el libro. Entonces, ¿cuál es su envergadura? ¿Cuántos episodios históricos narra? ¿Y cuál es el, el tiempo...? Eh? De, ...de los episodios, desde qué siglo... ...hasta qué siglo estamos hablando. Sí, el, el, la obra recoge alrededor de 700 noticias históricas... ...se inicia desde la época antigua... ...aunque de, de esta época pues hay pocas noticias... ...y digamos que las, las noticias más abundantes ...son las del siglo XVIII y XIX... ...sobre todo el XIX, que es la época eh, contemporánea del, del autor. El autor, he dicho que el manuscrito es anónimo... Pero la, el estudio del mismo y de algunas, algunos testimonios y algunas, y algunas noticias históricas me llevan a pensar que se trata, que se puede atribuir casi con toda seguridad a un licitano que se llamó Pedro Miralles de Imperial y Gómez, que fue secretario municipal del Ayuntamiento de Elche entre 1843 y 1854. Eh, y por qué, por qué Pedro Miralles? Por, eh, hay pistas sobre en, en las anotaciones sobre sí, su autoría. Sí, sí, sí, hay pistas porque, por ejemplo, <coughs> él introduce una, una, digamos, una relación de secretarios municipales y el último que aparece es este, Pedro Miralles Imperial. Y además la comparación de la de la letra de la de la letra manuscrita entre el, el manuscrito original y documentos y actas municipales de la época pues concuerdan perfectamente, así que se puede, se puede atribuir con bastante seguridad. Era un personaje interesado por la historia porque eh, Pérez Barra en, su, en sus colecciones de documentos también eh, recupera algunas eh, otras obras, digamos, no de, no de carácter local sino de carácter nacional ...que este Pedro Miralles de Imperial copió... ...con la misma letra y con las mismas características... ...por lo tanto fue un personaje eh, destacado de, de, de su época. ¿Cuál es la noticia más antigua de las que se recogen en esta colección? Pues la noticia más antigua, eh, vamos a ver, estoy mirando... ...es una noticia sobre, sobre la fundación de Elche de la época antigua... ...y digamos, pues eh, son un par de noticias de, de la época antigua... ...desde la época romana, digamos... ...después ya se empieza con la, con, la, digamos, con la conquista musulmana... ...y ya la conquista de, de, de Jaume I... ...pero vamos, estas primeras noticias son muy, son muy escuetas. El, el, la mayoría de las noticias, eso también está comprobado... ...a lo largo del trabajo, mediante notas a pie de página... ...están tomadas de las actas municipales... ...son extractos, eh, resúmenes de las actas municipales... ...que se conservan, por tanto la inmensa mayoría podemos decir que son noticias verídicas que son noticias que han sido han sido contrastadas pero también se incorporan otras de otras fuentes por ejemplo eh, aparecen noticias que al autor o al, al, al recopilador le parecieron curiosas como pueden ser pues no sé tormentas o terremotos epidemias eh, asesinatos eh, crímenes etcétera todo eso también aparecen eh, noticias de este de estos tipos también aparecen recogidas en este en este conjunto de ...en esta colección de noticias históricas. ¿Esta colección de noticias históricas... Eh, eh, ...puede servir a los investigadores... ...o, o debido a su gran diversidad... Eh, ...y a, a lo mejor las noticias son escuetas... ...y no están contextualizadas... ...se quedan simplemente en meras anécdotas? Bueno, algunas son anécdotas... ...pero mm, la lectura, digamos, global del libro... ...sí que ofrece una panorámica... Una panorámica histórica del Che, claro, hay que pensar que es una panorámica eh, según la visión del, del recopilador. Es decir, no, no podemos decir que se trata de un estudio histórico, eh, porque faltaría mucha documentación, pero sí una, una recopilación de noticias que al autor le parecieron significativas a la hora de, de, de hablar del, del pasado de la ciudad. Por tanto, es, es, por esa parte, es interesante. Y después, para el investigador actual, pues puede ser una primera, digamos, aproximación. A, a, a algunas noticias históricas que después pues, debe completar con la búsqueda y el contraste con, con mayor eh, documentación Realmente son eh, cuestiones de nuestro pasado eh, y algunas de esas noticias eh, aportan información valiosa de, de cómo, para poder entender cómo es el Che en la actualidad Sí, sí la verdad es que además de las como hemos dicho, de las de las noticias, digamos, resumidas de las actas municipales, que más o menos ya conocíamos a través de trabajos posteriores, sobre todo de, de, de los resúmenes de actas de, de Pedro Ibarra. Hay otras, otras noticias tomadas de otros documentos, por ejemplo, las, las relativas a los conventos ilicitanos, cuyos archivos han, no se han conservado, pues también son, son muy interesantes. Hay noticias también sobre, sobre la Iglesia de Santa María y sobre otras iglesias, pero, en fin, sobre la ceremonia, por ejemplo, de la consagración de Santa María o algún otro tipo de, de, de noticias. Y después, como decía, esas otras noticias que normalmente no aparecen en, en la documentación oficial, como son pues, fenómenos atmosféricos, estoy hablando de nevadas, sequías, eh, tormentas, etc., esto también es, un buen, es una, buena, una buena fuente de información. De hecho, el, el prologuista del, del libro, del trabajo, que es eh, Vicente Soler, que sabéis que ha sido eh, director, presidente del, del, del Instituto de Estudios Comarcales, uh -huh. eh, conocía este manuscrito porque estuvo buscando noticias relacionadas precisamente con fenómenos atmosféricos y, por tanto, eh, era una fuente de información muy, muy interesante. ¿Y hay reivindicaciones que todavía se siguen del pueblo de Elche que todavía se siguen produciendo en la actualidad en, esa, en ese compendio de episodios históricos? Bueno, las, las reivindicaciones ya digamos que no, ya no se producen porque las la de mayor envergadura son precisamente eh, las que experimentó el pueblo de Elche a lo largo de su historia para volver a ser eh, Villa Real. Es decir, eh, sabéis que Elche pertenecía al reino de Palencia, pero en un momento determinado, en 1470, la reina Isabel de Castilla eh, dona el, el, la Villa de Elche y el, y el lugar de Crevillente a su maestresala a Gutiérrez de Cárdenas, de manera que pasa a ser un señorío, es decir, que, que dependíamos de un señor feudal al que teníamos que pagar impuestos. Y esta cuestión, que nunca fue aceptada totalmente por Elche, incluso en ocasiones con, con levantamientos, de, en, en fin, con levantamientos de, de armas incluso, Pues eh, digamos que estuvo pendiente a lo largo de toda la historia hasta que finalmente en el siglo XIX con la con la Constitución de Cádiz de 1812 desaparecieron los señoríos y ya se, se eliminó esta esta cuestión. Pero sí que fue sí que es un un pasaje histórico digamos que está presente a lo largo de la de la historia de la de la Villa del. Sol. Y de todos los fenómenos atmosféricos, ¿cuál es el que más se repite a lo largo de nuestro pasado? ¿Cuál es el que más se ha repetido? ¿Las sequías, las inundaciones o las epidemias? Bueno, epidemias hay algunas, ahora que estamos en, en época desgraciadamente de epidemias, hay algunas muy importantes. Por ejemplo, se habla de la de 1648, fue una epidemia de peste que afectó a todo el, a todo el reino de Valencia. En Elche parece ser que en esa, en esa epidemia no tuvo demasiadas consecuencias, Pero después está la de 1811, la de fiebre amarilla de 1811, que esta sí que fue una, una epidemia en Elche, digamos, terrible, porque prácticamente falleció el 40% de la población. Entonces está bien... Además está, digamos, muy presente en este manuscrito con una especie de diario que, que copia el, el recopilador en donde se van... Pues, poniendo de manifiesto las muertes diarias, las, las medidas que se toman, etc. Entonces, digamos que es un buen, un buen precedente para, para los tiempos actuales. Y en cuanto a fenómenos atmosféricos, efectivamente, las sequías y después las, las lluvias, digamos, torrenciales, los que serían, lo que serían la, pues, gotas frías o algo de eso, que incluso en una, en una ocasión se llevaron por delante el, el, el, el, el, el anterior puente viejo, ¿no? el puente de la Virgen anterior, se había construido, se lo llevó por delante una riada y ya se construyó el que tenemos actualmente con dos con dos ojos, digamos, más más firme y más y más seguro. Lo que nos da eh, cierta eh, nos abre los ojos ante la importancia de este río Rambla que tenemos en el, que es el Vinalopó. Y en cuanto a episodios históricos eh, tenemos alguno relacionado eh, aparte de las catástrofes Con, con, en, con otros ámbitos, en otros ámbitos, eh, bueno, culturales, sí, hay, hay... Eh, sociales, que, que, que le hayan podido, eh, que, que puedan ser destacados o que le hayan sorprendido a usted? Sí, bueno, hay, hay, como digo, los, los, los, las noticias más, más abundantes y más, digamos, más extensas son las del siglo XIX y ahí, por ejemplo, pues, se hace una, un recorrido también por los distintos episodios que entre constitucionalistas y, y realistas pues tuvieron lugar en distintas en distintos momentos del siglo, ¿no? Con la con la en fin, con, digamos con la proclamación de, de ayuntamientos sucesivos y eso daba lugar a pues no sé pues por ejemplo a que el, el paseo el, el que se llamó paseo de Bruce se, se pusiera como nombre eh, paseo de la Constitución después paseo de la Reina en una serie de episodios que nos recuerdan un poco las las luchas políticas Que, que, que seguimos viviendo ¿no? actualmente. Uh -huh. Después, por ejemplo, otro episodio que también destaca es la, la desamortización de los, de los bienes eclesiásticos y de los conventos en 1835. Aparecen inventarios que se hacen de los, eh, digamos, de las, de los ornamentos y de los objetos eh, de culto de los, distintos, de, de los dos conventos, del de franciscanos y del de mercenario. en fin, hay... Como digo, el siglo XIX, que es, digamos, un siglo bastante con bastante eh, revueltas y bastante tormentoso, pues aparece bastante reflejado hasta la, hasta su primera mitad, que es cuando acaba la, cuando acaba el, el manuscrito. Y hay referencias sobre los festejos, sobre algunos festejos que ya han desaparecido, cómo se celebraba la Navidad en Elche, ya que estamos terminándola, que la hemos terminado no de este tipo no hay hay, hay referencias por ejemplo arrogativas con con imágenes religiosas sobre todo con la patrona en casos de sequía o en casos de, de inundaciones hay algunas referencias a, a la festa al, al Mister por ejemplo se se hace noticia del del digamos del accidente de 1727 en el que cayó un, un señor desde la desde la cornisa alta de Santa María y, y contra todo pronóstico eh, digamos que no sufrió ningún bueno sufrió daños pero vamos se recuperó rápidamente sobre la Avenida de la Virgen digamos sobre Semana Santa digamos que un poco sobre las fiestas digamos oficiales de la de la ciudad eh, por la importancia de este manuscrito eh, usted ha dicho que está se conserva en el archivo pero sabe cómo se cómo llegó este manuscrito al archivo municipal eh, Pedro Ibarra fue uno de los que lo consiguió o, o de dónde no. sale No, este manuscrito eh, en la bibliografía local se le porque ya digo que, que circuló en los ámbitos eruditos y de, y de estudios, sobre todo en el siglo XIX, se le conocía como el manuscrito Llorente, porque era eh, este, pertenecía a la biblioteca de Luis Gonzaga Llorente y de las Casas, Y sabéis que fue un, un personaje destacado de Aquidelche y muy relacionado, por ejemplo, con el con el teatro. De hecho, el, el, el teatro principal. Eh, se, le, se le puso como nombre Teatro Llorente en su, en su memoria. Durante mucho tiempo lo tuvo en su, en su biblioteca y allí lo consultaron distintos personajes, por ejemplo, como he dicho antes, Aureliano Ibarra, que incluso lo, lo copió. De hecho, la copia de Aureliano, que también se conserva en el archivo municipal, ha permitido el, el recomponer un cuadernillo que se había perdido en original y gracias a esa copia pues, lo hemos podido re reconstruir. Y eh, eh, a mitad del siglo XX el manuscrito eh, lo tenía eh, Juan Gómez Brufal, que según contaba él se lo habían dejado para realizar, para preparar una edición. Él no finalmente no, no llegó a preparar esta edición y cuando falleció eh, pasó el manuscrito al Archivo Municipal. Entonces, desde ahí, desde entonces está esta disposición de los investigadores, y está en el archivo municipal es, consta de dos, de dos volúmenes encuadernados en piel. Eh, sin manuscritos, con una letra bastante, bastante clara, y se puede, y se puede consultar. Hay... Sí, sí, sí. Sino, iba a decir que la, que la edición del libro hay que agradecérsela al Grupo Antón Comunicación, que ha hecho una, una, un excelente trabajo de maquetación y de, y de edición, y ha contado también con la colaboración económica del de de Ayuntamiento de la de Influencia. Grupo Antón lo ha editado, el ayuntamiento ha colaborado y ahora el libro está o ha estado y sigue estando en las librerías de Elche. Sí, sí, está a disposición en las librerías de Elche. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Joan Castaño, por este trabajo que supongo que es apasionante para todos aquellos que quieran conocer algo más sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado como municipio. Gracias por esa investigación que sigue y que continúa. 2021, eh, ¿en estos momentos ¿en qué, eh, en qué manuscritos o en qué trabajo se encuentra usted eh, preparando? Pues, pues ahora mismo estoy preparando una edición de, de, un, de un manuscrito de, de Aureliano Ibarra que eh, redactó precisamente en los años en que estuvo en Roma como administrador de los lugares píos de España. Y en Roma estuvo tres años y, digamos, a su regreso realizó un, un, un manuscrito, digamos, que es una especie de, de contestador de, de correspondencia, con lo cual podemos saber los... los digamos, los asuntos oficiales que, que pasaron por sus manos en esos tres años. Entonces, eh, en la preparación de ese trabajo estoy ahora, ahora mismo. Aureliano Ibarra, hermano de Pedro Ibarra, fue diputado. ¿Y qué, qué hacía en Roma? ¿Él que era embajador pues, español o qué, qué estaba él, haciendo? Fue, a, fue administrador de los lugares. Los lugares píos son uh -huh. unas, unas posesiones que tiene España en Roma. Eh, una serie de, de iglesias, hospitales, de, de, de colegios y, y terrenos también, etcétera y eh, digamos que, que eso depende de la embajada de España en Roma y él era eh, digamos el administrador era un, un alto funcionario de la, de la embajada y estuvo allí pues tres años bien espíos eh, relacionados con la Iglesia también no solo con el Estado ¿por porque se le sí, llama sí, sí, lugar... sí, ah. sí lugares píos porque son son digamos lugares eh, religiosos son, uh -huh. son en, en principio esos lugares estaban eh, se adquirieron, bueno igual, igual que los adquirió España, los adquirieron distintas naciones, hay lugares píos también franceses, eh, belgas, etc., para, digamos, acoger a los peregrinos de cada nacionalidad que acudían a Roma. Entonces, digamos que podían hospedarse en, unas, en uno o dos hospicios, si tenían algún problema de enfermedad, acudían a hospitales españoles y, y eran atendidos en, durante los días que estaban en Roma por estos, por estos lugares píos ¿no? y, las, y las rentas que producían. Pues un ilicitano en Roma. Pues muchísimas gracias, eh, Joan Castaño, por seguir, seguir descubriendo la, las huellas de nuestro pasado como municipio. Gracias por su trabajo. Gracias a vosotros y feliz año. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos en el programa La Glorieta, hablando ahora del de desempleo, porque sigue aumentando en el Che. 2020 se cerró con más de 27.000 personas desempleadas, son 3.200 parados más que hace justo un año, cuando no había pandemia. Y de forma detallada en diciembre se destruyeron en Elche 40 puestos de trabajo, aumenta el paro en todos los sectores, salvo en la industria, y se destruye también en la agricultura y la construcción. El único dato positivo es que el paro ha bajado entre las mujeres mayores de 44 años en Elche durante el pasado año. Para hablar precisamente. De los datos de diciembre y de los datos en global de 2020 tenemos con nosotros a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen, y feliz año. Gracias, buenos días y también feliz año para, para ti y para toda la audiencia. Eh, sobre todo para todos, para, para Elche, porque lo necesita. No hemos comenzado bien el año, tampoco eh, lo terminamos bien el 2020. Carmen, ¿qué valoración realiza de los datos del paro que se conocieron hace dos días? Pues sí, pues el paro, como ha subido lo que es en, la, en Elche, eh, ha subido en 40 personas, y, bueno, y en Crevillente y en, y en Santa Pola sí que ha bajado, pero sí que es verdad que respecto a años anteriores, donde el mes de diciembre históricamente pues, ha sido un mes de descenso de, del paro, pues en esta, en esta ocasión pues, no, no ha sido así. De hecho, a nivel provincial y seguramente que en nuestra comarca también, la subida de, del paro pues, no, ha sido, no ha sido tan pronunciada desde el año 2009. Y, claro, estamos en una situación... Eh, excepcional de pandemia y, y eso ha afectado sobre todo a los sectores que en, el, en la contratación de diciembre suelen ser pues el comercio, la hostelería, todo lo que tiene que ver con los servicios y con el aumento pues de, de ventas de cara a la, a, a la campaña de Navidad. Con estos datos, eh, desde los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, ¿qué van a hacer en 2021? ¿Qué van a pedir? Porque hemos visto que las nuevas restricciones han entrado hoy mismo en vigor, nos gustaría que nos hicieran una valoración. Por, eh, sobre todo por ese cierre en la, de la hostelería a las 5 de la tarde, ya el sector, desde la patronal, ya han indicado que esto es gravísimo porque están en una situación muy crítica y esto les aboca al cierre de numerosos establecimientos en el Che. ¿Qué temen? ¿Qué temen? Y pi por eso piden ayudas directas. ¿Ustedes qué piden con las nuevas restricciones? Pues... Nosotros lo que, claro, ante estos cambios que están habiendo, además ya se venía anunciando que iba a venir una tercera ola, yo creo que ya estamos, sin ser experta en el tema sanitario, yo creo que ya estamos dentro de la tercera ola y eso también hay que tenerlo en cuenta, que esto es una, una pandemia y que lo primero es la salud de las personas, están los hospitales pues, al borde de, pues, del colapso, con muchas personas en las UCI, con muchas personas ingresadas, entonces, en ese sentido… Eh, tenemos que, tener, que tenemos que ser muy cuidadosos y el contagio principalmente viene en los espacios donde, donde nos relajamos. Eh, entonces, eso para nosotros también es inevitable. Lo primero es, es la salud. Luego eh, entendemos perfectamente la situación que están pasando muchos sectores, no solamente la hostelería o el comercio, sino otros sectores que también se ven afectados. Y en ese sentido, igual que se sientan para pensar qué medidas... Eh, frente a la pandemia se si tienen que poner en marcha, pues habrá que sentarse otra vez y ver si hay que seguir ajustando alguna, alguna de las medidas que, que se tienen en marcha. Por ejemplo, el tema de los ERTES que en principio termina 31 de enero, pues bueno, pues si hay que prorrogarlo hasta que sea necesario, si hay que poner algún tipo de, de ayuda, porque yo creo que eso, en muchas ocasiones lo he dicho, esta no es una... ...una crisis económica como fue la del 2008... ...sino que aquí sí que hay voluntad de seguir... ...pues cada, cada empresa de seguir echando, tirando adelante... solo que las la circunstancias no nos lo permiten... ...pero si habilitamos medidas... ...para que eso pueda ser junto con las medidas de ayuda... ...que puedan haber a los pequeños empresarios, autónomos, etcétera... ...pues también hay una protección social... ...para todas esas personas que van consumiendo... Su, su desempleo, ¿no? Yo creo que esa sería una de, de, la, de las dos medidas que en este momento ne, necesita el país, bueno, y en este caso, pues nuestra comunidad valenciana. Con lo que van ustedes a pedir esa prórroga más de los ERTES y qué valoración realiza sobre lo ocurrido con la campaña de vacunación. Aquí en Elche no ha comenzado a vacunarse hasta hace dos días. Uh -huh. Bueno, nosotros eh, la planificación de, de lo que es la, el programa de, de vacunación entendemos que desde salud pública son los que tienen que, que saber mmm, por dónde va, o sea, cuándo tienen que empezar, cuáles son el, el, los tiempos que, que manejan, y, pero desde luego lo que sí que, mmm, vamos, abogamos porque sea lo más eh, rápido posible, porque yo creo que es una necesidad de que de que el mayor número de personas estén vacunadas, sobre todo los que son personal, personal de riesgo y las personas que trabajan con, esa, con ese personal. Pues Carmen Palomar, gracias por la valoración que ha realizado sobre los datos del desempleo de 2020 y del último mes de diciembre. Y esperemos que 2021 sea mejor para las cifras del empleo en nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.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 Son las 9 y 46 minutos de la mañana y nos asomamos ahora al geriátrico de Alta Vix a través de los familiares, a través de la secretaria de la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias, Esther Pascual, para saber cuál es la situación en estos momentos, porque hace dos días se nos informaba que había eh, un brote con ocho casos positivos. Hoy son 24 casos positivos, pero lo peor de todo es que desde esta asociación Han pedido explicaciones a los, representantes, a los representantes políticos del Gobierno valenciano por ese retraso que se ha producido a la hora de realizar las pruebas al personal de la Residencia de Ancianos, porque de los 24 positivos, 15 eran trabajadores. El brote se detectó el pasado 29 de diciembre y hasta el 4 de enero aseguran que no realizaron las pruebas a los trabajadores. Está con nosotros Esther Pascual, a quien damos la bienvenida. Esther, buenos días. Buenos días, Rosmarie. ¿Qué tal? Eh, ¿cómo, primero, ¿cómo se encuentran los residentes? Pues los residentes parece que están bien. Eh, a, alguno tiene la carga viral un poquito más alta, pero parece que, que están estables y se encuentran bien. Ustedes han comprobado que son 24 casos positivos los detectados y que de los que 15 han sido tra eh, trabajadores, de los 70 y pico que hay en la residencia del geriátrico de Altavix. ¿Les han, mm -hmm. les han dicho por qué no hicieron los, las PCRs a los trabajadores una vez detectado el COVID el pasado 29 de diciembre? No, nos han, no, no, no nos lo han dicho. y De hecho, nosotros pensábamos que se las habían realizado, pero estaban pendientes de los resultados. Nunca nos informaron de que el día 30 por la tarde, que fue cuando se practicaron a los residentes, no se habían hecho a los trabajadores. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando, cuando el martes 5 nos comunicaron esa cifra tan, tan desoladora? Estamos profundamente decepcionados con salud pública. No damos crédito a que Sanidad nos deje arrinconados, deje a nuestros mayores arrinconados, porque así es como están. No doy crédito a que el gerente del Hospital General Universitario se personara en la residencia CENIOS la más de contento para ver cómo iba el primer día de vacunación cuando nuestra residencia estaba en llamas. O sea, nuestra residencia es siempre la última. Es cierto que hay problemas en todas, pero nuestra residencia está abandonada por todas las administraciones, por la empresa concesionaria. No podemos más. Los trabajadores están siendo ninguneados, están siendo vulnerados sus derechos. No puede ser que no se les proteja. De hecho, en otros partidos ya ha habido sentencias en este sentido, en, eh, en, o sea, condenando a la Consejería de Sanidad por no protegerlos adecuadamente, por no salvaguardar sus derechos. Estas personas, estos trabajadores, están trabajando desde marzo en unas condiciones muy duras, porque ya hemos dicho hasta la saciedad que no hay ratios de personal adecuada, que están trabajando con unos salarios muy bajos y en unas condiciones muy difíciles. Además, sin médico, intentando las enfermeras hacer las veces de médico en contra de la legislación. Los derechos de estos mayores están por el suelo, de los mayores y de los trabajadores. Y lo que está ocurriendo es escandaloso. O sea, no puede ser lo que está ocurriendo. Estamos muy, muy preocupados. ¿Y qué van a hacer? Pues, ¿qué estamos haciendo? Porque hemos tenido dos días negros, podríamos llamarle... Bueno, no, en esta residencia en concreto no llevamos dos días negros. Llevamos un año negro, que es el que yo llevo en la asociación, pero mis compañeros de la asociación llevan diez años, ocho reclamando cosas muy básicas. Estamos en de nuestras fuerzas. La Fiscalía tiene conocimiento del informe del sindic. Eh, esta mañana mismo hablaba con uno de los técnicos del sindic. No tenemos noticias de Fiscalía, pero queremos que Fiscalía se persone en la residencia. No podemos entrar y queremos saber qué está pasando allí dentro. La residencia está infectada, Rosmary. 15 personas han estado trabajando siendo positivos. Es que ahora, hoy, deberían hacer PCR de nuevo a todos los residentes. Porque no había de verdad 74 PCR. 74 PCR para estos trabajadores. ¿De verdad no había en el O sea, ¿de verdad valen tan poco...? La, la vida y la salud de los trabajadores y los residentes de esta, resi <coughs> Perdón, de esta residencia de Elche? ¿Valemos tampoco para las administraciones, para la empresa y para todos? No me sirve que Antonio Soriano me diga, en otras ocasiones, cuando yo le he hablado de lo restrictivo, de algunas cosas, que están extremando muchísimo por la salud de los residentes. Lo siento, no, os habéis equivocado, no estáis extremando nada, estáis vulnerando derechos. Y de verdad es que me emociono porque han sido dos días muy duros. El alcalde no sabía qué contestarme el otro día. Está en contacto estos dos días con él. No sabía qué contestarme. No tienen palabras. He hablado también con otros concejales. No saben qué decirme. Porque tenemos razón, Rosmari. Tenemos razón. Y no hay ningún, ningún argumento que nos puedan dar para justificar ni el retraso en las pruebas ni cómo no se deja de pedir del el de Reyes que se intervenga la residencia y no se hace. Hemos estado sin médico sesenta y pico días, los cuarenta y ocho iniciales. Luego estos que hemos estado siendo el médico por el brote en el centro de día. ¿Pero es que crees que Sanidad ha enviado este fin de semana, estos días festivos, ayer o anteayer, algún refuerzo a la residencia? No ha enviado nada. ¿Que el hospital está lleno? Muy bien. Entonces, ¿qué me quieres decir? Que nosotros somos los últimos. Nunca se ha enviado un refuerzo de médico, jamás. ¿Sabes lo que han tenido que hacer estas personas, estas personas mayores? Sobrevivir. ¿Y sabes lo que está haciendo la Administración y todos? Lo que está haciendo es reducir su esperanza de vida y matarles lentamente. Y puede sonar una acusación muy fuerte y muy dura, pero es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hemos acudido a, a la subdelegación del Gobierno en contacto con el alcalde. Me delegó en mi, la petición de la UME. Hoy lo tenía que autorizar a primera hora, quedé ayer con Carlos, con el alcalde en que hoy desde, la, eh, del, desde el gabinete de la vicepresidencia del Consejo se iba a autorizar, luego eso pasa al, al delegado del Gobierno y al Ministerio de Defensa. Se supone, porque es que, claro, nos hubiera gustado que vinieran ayer a desinfectar, se supone que quizás hoy a última hora de mañana vendrán si todas las autorizaciones siguen su curso, porque tampoco entiendo… Tampoco entiendo, y así se lo manifesté ayer al alcalde, que por ser ayer un día de Reyes, eh, eh, eso se tenga que aplazar. Porque yo hablé con el jefe de batallón de Valencia, de la UEMB, pero anteayer, y me dijo, si a mí me autorizan, yo en una hora estoy en Elche. En una hora. Y mira todas las horas que han pasado. Porque, ¿cuál es el problema? Que es que además también no hay personas de limpieza que han dado positivo. Es que si con las personas de limpieza habituales ni siquiera se puede limpiar y acondicionar, porque como sabemos a la ratio de personal es muy poquita imagínate en estas circunstancias que hay que desinfectarlo todo a fondo porque como, como he comentado hay 15 personas que han estado trabajando allí estos días contagiadas y seguro que hay más residentes entonces el problema, que es que además el aún me lo decían, es muy grave porque es que no solo necesitamos una desinfección necesitamos que se intervenga por fin esta residencia por sanidad, urgentemente. Ah, lo ¿Pero tú has oído éster, que alguien diga algo en los medios? No. Nadie. Eh, Esther, eh, ¿por qué sí. la asociación ha tenido que tramitar la petición al ejército de que venga la unidad para desinfectar el geriátrico? ¿Esto no lo, no lo hace la empresa adjudicataria o no lo hace la Consellería de Políticas Pues mira, Inclusivas. es que la empresa adjudicataria está a tope, porque están intentando buscar refuerzo de personal que no encuentran, no hay enfermeros, y no hay. Hemos contactado eh, con el CEU, contactado con, toda, con muchísimos sitios, hemos distribuido anuncios de entrevistas y no hay. Entonces, lo que hicimos un poco es dividirnos el trabajo, ¿vale? En cuanto se conoció el brote, eh, la asociación siempre intenta trabajar, eh, siempre intenta ayudar, ¿vale? Nosotros somos muy críticos con lo que se hace mal, pero siempre tendemos una mano a la residencia, y lo sabe el director, lo sabe la empresa y lo sabe todo el mundo en el EITAP porque somos un equipo y si vamos todos de la mano es mejor entonces nos ofrecimos porque yo también fui quien en marzo cuando vino la otra vez en la UME en a, a principios de abril a esta residencia ayudé a Madalena del equipo de alcaldía a rellenar la solicitud y no tenía problema en volver a hacerlo entonces eh, eh, Carlos el alcalde mandó en primer lugar la solicitud a su delegación del gobierno pero claro es que era día 5 a mediodía allí no había nadie. Entonces, había que, que moverse e intentar hablar con la Agencia Valenciana, eh, perdón, con la Agencia Valenciana de protocolo de, de Emergencias y demás y de alertas. Y entonces, ar, eh, por ese camino, hemos intentado acelerar. Lo que pasa es que ayer pues ya nos dijeron que sin las autorizaciones del delegado del Gobierno y demás, pues nada, hablamos con el secretario autonómico también, habló en concreto Carlos con Ángel Batalla, y nos dijeron que hasta hoy nada. A ver, el que lo iniciara la asociación es por dar más, más premura ah, y más rapidez. Pero ni aún así eh, con esas. El Día de Reyes fue fatídico para ustedes. Pero eh, otra cosa, eh, Esther, porque la entrevisté, creo recordar, el lunes, y usted me dijo que el lunes mm. ya el médico se incorporaría al, sí, al geriátrico. Ya está, ¿no? Sí, ayer Ay. no vino, ayer no vino porque era festivo, los festivos y fines de semana no vienen. Pero anteayer sí, ayer estaba una enfermera sola... Con cinco sectores, Rosmary, con una residencia que ahora tiene cuatro alas aisladas, cada una para que no se junten entre ellos, y un y una, y una, y una área COVID. Una enfermera, cuando en cualquier ala del hospital hay dos enfermeras por ala, y estamos hablando de 104 personas con una enfermera, pero nadie ha mandado nada. No, import, no importa, es que no importa lo que esté pasando allí. Entonces eh... es una lástima que en otras culturas se venere se denere literalmente a las personas mayores. Y en, esta, en este país, y en concreto, en esta comunidad autónoma y en esta ciudad, el espisote. Así eh, es como están las cosas. Ojalá pudiera decirte otra, otra cosa. cosa. pero no. Eh, es terrible las declaraciones que está realizando. Eh, Esther, eh, el Sindic de Greuges ya le ha dicho a la mm. consellería en varios informes que debe intervenir el control del geriátrico de Altavix por las denuncias que ustedes han realizado. Si hasta ahora sí, no bien. se ha hecho, eh, ¿usted piensa que la solución, que esto no, no, no ocurriría si estuviese intervenida la gestión de, del geriátrico? Eh, a ver, eh, esta empresa, la empresa concesionaria actual, eh, eh, Mm, tiene muchos déficits pues a la hora de, de tramitar determinadas cosas. Es cierto que con el director actual estamos contentos, pero la empresa no ha puesto ningún interés desde que tomó la concesión. Y si ha hecho mejoras, ha sido a golpe de queja, de denuncia y de presión de la asociación en todas las videoconferencias que tenemos con Dinadita y en todo lo que hemos registrado a nivel legal. Quiero decir, interés real no mejora. No hay. Es cierto que toda la responsabilidad no lo tienen ellos. Es que esto no se arrastra desde que ellos tomaron la concesión en agosto. Se arrastra de años, Rosmari. Uh -huh. Que todo esto ya se lleva reclamando mucho tiempo. Entonces es una residencia abandonada a nivel de infraestructura y ahora mismo también a nivel de interés. De interés de la empresa que lo ha cogido. Y vuelvo a repetir que no incluyo en esto al director, porque es verdad que el director está haciendo lo que puede, pero él solo no puede. Necesita un apoyo de la Administración, porque hay cosas que corresponden a la Generalitat. Es que aquí es un híbrido, ¿no? Es una residencia pública con una concesión privada. Y entonces parece mentira que con el Gobierno que tenemos, que se supone que es mmm, defensor de lo público, progresista, socialista, que no aproveche que es la única residencia con estas características en elche, esta residencia y la levante. Entonces, ni en generalidad, en las responsabilidades que tiene ella por ser pública, la quiere levantar, tampoco la empresa que la ha cogido, aunque es verdad que a golpe de queja, a golpe de ayuda de los medios de comunicación, estamos consiguiendo migajas, porque tampoco estamos consi sí. consiguiendo todas las mejoras. Entonces, si de verdad se interviniera por la Administración y de verdad la Administración pusiera las ganas que tiene que poner, porque es que tenemos promesas de la Administración sin cumplir, ...es que seguimos sin el programa de gestión... ...sin todas las reformas interiores... ...que estaban prometidas antes de acabar el 2020... ...quiero decir... ...si se interviene y de verdad ponen ganas... sí, si por eso ante tu pregunta de mejoraría... ...pues es que es todo cuestión de voluntad Rosmari. Si ...y de verdad tienen esa voluntad... Mm. ...se conseguiría, pero... ...y, y en todo eh, esto... ...en todo esto Esther... ...hay una esperanza y es la vacuna... ...que de momento no llega al geriátrico... ...por este brote, pero... Eh, pudimos escuchar a la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, decir que incluso en las residencias donde se declare brote también se van a vacunar a aquellos que no hayan dado positivo. ¿Qué valoración sí, realizan pero... ustedes de, de ese proceso? ¿Qué información tienen ustedes del proceso de vacunación aquí en Elche? Pues, sinceramente, el proceso de vacunación aquí en Elche está siendo tardío, está siendo totalmente... Mmm... Opaco o con falta de transparencia. O sea, la directora de senior que el, el martes día 5 iban a vacunar en su residencia recibió el material in extremis y se enteró en el último momento de que iban a vacunar en su residencia. Eh, ahora Ana Barcelo dice que entre hoy y mañana iban a estar vacunadas todas las residencias. Pero ¿cómo te atreves a hacer esa afirmación? O sea, es totalmente imposible. O sea, en Elche en concreto, si ni siquiera se están haciendo las encuestas de PCR a tiempo, eh, pero de hecho, Carlos González, el otro día que fue preguntado por esto mismo enseño, dijo en 15-20 días. ¿Entiendes toda la incongruencia de todo? Como la consellera dice lunes-martes, Carlos González dice 15-20 días. Porque es que además del tema de Altavi. El, el presidente del consejo dijo cuando anunció las medidas restrictivas que se iba a intensificar la campaña de vacunación. A lo mejor ¿Sí? se nota en más refuerzos. Pues yo no los veo por ningún sitio, los refuerzos. Ayer, además de, de todo el problema de la residencia de Altavix, hubo tres casos nuevos de residentes en el asilo que hoy precisan todos PCR. O sea, el brote del asilo, que parecía que se iba a cerrar, porque por el positivo de una trabajadora hubo un positivo de un residente que estaba aislada la planta de este residente. Parecía que se iba a cerrar y otra vez se va a abrir. Si hay tres positivos, seguramente con la PCR van a salir más. ¿De verdad se van a hacer también las PCR en el asilo? Hoy también se supone que se tiene que, que hacer PCR a todos los de Domus Dialiu para cerrar también el brote que se abrió por los positivos de trabajadores. Van a enviar también PCR a todas estas residencias o van a volver a rinconarles. Porque yo ya no me creo, Rosmary, ni me creo lo que dice el presidente, ni me creo lo que dice Ana Barceló, ni me creo nada. Porque yo quiero hechos. O sea, para mí conocer esta realidad desde hace un año que mi madre usa este recurso residencial y estoy en la asociación. Conocer entre hijos del entramado residencial y de la... Okay. Uy, no, eh, se nos Lo va la siento, cobertura. Pero yo no quiero se nos ha ido un poco la cobertura y vamos a terminar con hechos. También nosotros queremos hechos. Hoy, 7 de enero, ¿qué hechos tenemos? Eh, en, la, en el geriátrico de Altaviz, ¿vendrá el, el ejército para desinfectar? Eh, ¿tiene se, usted... supone, se supone que nos tienen que comunicar durante, durante la... ...durante el día de hoy que se ha autorizado por el delegado del Gobierno y el Ministerio. Que venga la UME también puede que venga algún otro equipo que formaron durante la primera ola. Porque me estuvo comentando el jefe de batallón de Valencia, Subeira, me estuvo diciendo que... ...durante la primera ola también formaron a bomberos y otros cuerpos para que ayudaran en la desinfección. O sea, que puede ser que venga la UME o puede ser que venga algún otro cuerpo formado para al efecto. Y en, y en pero no lo sabremos hasta el final de día, del y, día. ¿Y en el resto de geriátricos eh, le consta que la vacunación se ha intensificado, como dijo Chimo? No, Puch? no, no, pero si no se, puede, no se va a iniciar. No tiene ninguna constancia de inicio. Todos los geriátricos del CHA ahora mismo tienen, tienen brotes, excepto seniors, que es el, que, el único que se vacunó. El asilo tiene tres positivos residentes y hoy quieren que les hagan la PCR a todos los residentes. ¿Se la van a hacer de verdad? No lo sé. En, el Domus, ...en Domus Alju... ...hoy tenían que hacer PCR de nuevo a todos... ...para ver si también se cerraba el brote... ...tampoco sabemos si van a enviar PCR... ...porque si hace lo mismo que en Altavi y, Car ...y Carrus está, está aislado... ...porque también dieron, pues, dio positivo un trabajador... ...tienen la planta baja y, la, y una parte de la segunda... ...entonces, hechos hoy... ...pues hacen falta muchas PCR... ...en Altavis deberían volver a hacer la PCR a todos los residentes... ...después de estos 15 positivos... Y estamos esperando la desinfección y, sobre todo en Altavis, queremos la intervención por sanidad de esa residencia y un refuerzo urgente de personal sanitario, porque nuestros mayores no son menos que ninguno de los otros ciudadanos. No, y más eh, los recursos eh, que destinamos de nuestros impuestos, las, los geriátricos, deben, deben funcionar y se debe garantizar el cuidado de nuestras personas mayores. Muchísimas gracias, Esther Pascual, por Nada, la información María, sí. que nos es, y sobre todo por el trabajo que están realizando desde la asociación para proteger lo que otros no protegen a nuestras personas mayores. Gracias, Esther. A vosotros siempre. Gracias. Hasta luego.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 La glorieta con Rosmarie Alonso. Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos con un auténtico canto a la amistad y al amor que nos cambia a todos la vida. Es la canción compuesta por el grupo Bombay en su nuevo single. Vamos a escucharla. <música> Ik me encontraba al lang del abismo, ik de vuelta de todo en ik punto final, sin una esperanza, sin ik clavardiendo, sin un salvavidas en ik del mar. Cuando yo pensé que ik vivido todo y perdí el billete ik nunca jamás. Dado por sentado que ik no queda nada, nada que perder. Y ik tú, tú leven lang geleden, en ik heb en ik de ik Entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas eres mimita, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, que buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Cambiado has cambiado, tú, tú haciendome Con un solo pinchazo volví a ver la luz Llenaste de colores mis momentos, tú Y ahora solo pienso en repetirlo Tú, detrás de cada paso que voy dando Tú manejas mis sentidos con ese voodoo Jamás pensé que esto fuera bueno Tú le diste bien la vuelta para verlo Tú me has cambiado Suerte la mía al poderte encontrar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 Y seguimos con más quejas vecinales porque el pasado lunes un grupo de vecinos cortaron la calle Eduardo Fernández García en el barrio de Puertas Coloradas como medida de protesta contra las actuaciones que el ayuntamiento ha previsto en esta zona y que conllevan la supresión de plazas de aparcamiento. Pues vamos a hablar con uno de esos vecinos que estuvo en esta protesta, él es Paco Carratalá, para que nos cuente el porqué. ...de las movilizaciones. Paco Carratalá, muy buenos días y feliz año. ¿Hola? Sí, sí. Hola, buenos días. Sí. Les... Hola, buenos días. Ahora le escuchamos. No sé por qué teníamos eh, mute, teníamos en silenciado su micrófono. Paco, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes salieron el lunes a la calle a, a protestar? ...bueno, pues por los cambios que se están decidiendo en este barrio... ...pues perjudican mucho la, la forma de vida nuestra... ...este es un barrio muy antiguo, de los antiguos delche... ...siempre ha sido un barrio muy tranquilo donde hemos vivido... ...pero desde la apertura del puente de la Generalitat... ...pues el tráfico empezó a pasar... ...de una manera pues bastante contundente... ...y esto ha hecho que ahora poco a poco nos vayan suprimiendo... ...pues plazas de garaje tasas de aparcamiento para que el tráfico sea más fluido. Es una decisión del ayuntamiento. Entonces, cada vez nos cuesta más encontrar un sitio donde aparcar. Hay que tener en cuenta que aquí las casas son o bien de planta baja, planta baja y piso, o como mucho tres alturas, y muy pocas de ellas tienen parque y subterráneo. Entonces, lo que. No, parece que se nos va la cobertura. No sé, ¿sí? eh, Paco, es que ¿Sí? se nos va la, la cobertura. No sé, ¿Está usted en un punto fijo? O estamos en así sí, sí, ¿Ah, sí? no estoy en casa estoy en ah, casa sí. pues no sé por qué se nos va la cobertura estaba diciendo que es un barrio muy tranquilo pero que desde que eh, se puso en marcha desde que se construyó el puente de la Generalitat, o, o cuando empezaron eh, a tener problemas de falta de aparcamiento porque lo que lo que me está contando es que eh, se quejan por la falta de, de, de aparcamiento y porque se van a suprir, suprimir más plazas ¿no? ¿desde claro, cuándo empezó es que... este problema? desde desde que se construyó el puente de la Generalitat? ¿o ...desde que se peatonalizó el plan C, el centro? Bueno, cuando, cuando se abrió el puente de la Generalitat... ...lo que notamos es un aumento de tráfico... ...pero bueno, se podía más o menos aparcar... ...pero ahora es que, como están desviando mucho tráfico del centro... ...para los exteriores, pues el tráfico ha aumentado muchísimo... ...y se ve que por eso el Ayuntamiento ha decidido... ...pues eliminar en la calle Eduardo Fernández García... ...muchas plazas de aparcamiento... ...con lo cual, problemas... Y lo peor es que ya nos han anunciado que hay dos solares en la calle Blas Sánchez que van a pasar a ser propiedad municipal y tampoco se pueden aparcar ahí. Entonces, el problema ya va a ser insostenible. A ver, eh, en la calle Eduardo Fernández García han dicho que van a suprimir el, el aparcamiento porque quieren convertir esta calle en una vía rápida o por qué? ¿Qué van a hacer en esa calle, Eduardo Fernández García, el ayuntamiento? Mira, en esta calle ahora mismo... Eh, se podía aparcar a los dos lados, o se podía aparcar en los dos lados, y había un carril de circulación. Pues la idea del ayuntamiento es hacer doble carril de circulación, con lo cual eliminar los aparcamientos en un lado. Y eso es un serio problema. Y luego el otro problema que te estoy diciendo, el de la calle Blasor Sánchez, que van a eliminar los dos solares que utilizamos para aparcar. ...y entonces ya, pues no, no quedaremos con los coches. ¿Y por qué, a qué van a destinar esos dos solares? El ayuntamiento dice que son solares municipales... que hasta no, no, ahora eran aparcamientos. No, no. no, mira, esto es una cosa que ya conocerás... ...de otras actuaciones municipales... ...la permuta que muchas veces hace el ayuntamiento... ...con propietarios de zonas que están más o menos en el Palmeral... ...les cambia el, el solar y se queda el ayuntamiento con los solares y lo pondrá pues, como zona verde y eliminará el aparcamiento. ¿sabes? Eso ha ocurrido en otras zonas del Chellá. Y por eso ustedes han empezado con las movilizaciones. El pasado lunes cortaron la calle Fernández García. ¿Van a continuar con, con estas movilizaciones o qué, qué han conseguido con las protestas? Bueno, conseguir, mira, por lo menos que la gente sepa que aquí tenemos problemas. Que encontremos la solución o no, ahorita pues se verá, pero desde luego... ...por lo menos que, que el ayuntamiento sepa que cuando hace una actuación... ...tiene que prever alguna solución al problema que puede crear... ...lo que no se puede es eh, una actuación y luego los vecinos... ...que se busquen por su cuenta la solución... ...yo creo que eso no es, no es viable para la gente que nos dirige. ¿Van a continuar las, las protestas? Pues habrá que seguir pensando qué podemos hacer... ...en función de la respuesta que tengamos de, del ayuntamiento... ...pues tendremos que ver si podemos hacer algo o, o, o como muchos aguantarnos y ya está... ...porque se anuncian nuevas actuaciones como un carril bici... ...que hemos oído nombrar para la calle Mariano Soler Olmos... ...con lo cual más problemática aún tendremos. Eh, ¿Se han reunido tras el corte de calle que realizaron ustedes eh, en, eh, como medida de presión... ...el pasado lunes, se han reunido con algún concejal del Ayuntamiento? Pues... Pues, como te he dicho antes, yo no estoy en la junta directiva de la asociación, pero supongo que el presidente o algún miembro habrán recibido alguna llamada un poco para ver cómo, cómo se puede solucionar esto. Nosotros hablamos continuamente en la calle, porque es un barrio pequeño y nos vemos continuamente todos, ¿eh? y estamos comentando el problema para ver qué, qué podemos hacer. Nosotros podemos hacer bien poco, evidentemente, pero que por lo menos sepa el ayuntamiento que estas actuaciones perjudican. Pues muchísimas gracias, Paco, por explicarnos eh, el enfado de los vecinos y por qué están justificadas esas protestas que han comenzado, que comenzaron ustedes con el año nuevo. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4, Teleelch, Radio Marca.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 Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, ConstruDepot, Restaurante Franja Estadio, Carácter, Box Mecánica Reyes, Brooklyn Fitboxing, Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, el hogar del profesional, Talleres JJ Linero y Material Cano. Recuerda, este domingo a las 6, el Chegetafe en Marcador.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 19 minutos de la mañana y ya es el tiempo para la información local, para esa ronda de noticias. Tenemos con nosotros a Salvador Campello, Hola, muy buenos días, Salva. Buenos días, Ros. Buenos días a todos en este... Hoy sí que deberíamos bueno. haber dado las campanadas porque sí que es como el 1 de enero, es el 7 de enero, es el día en el que no. ya se acaban las navidades, vuelve la rutina, aunque muchos la van a dejar para el próximo lunes. Es lo que hubieran querido, sobre todo, los padres de alumnos de todos los centros educativos que clamaban para que las clases se retrasasen, el inicio de las clases se retrasara al próximo lunes. Finalmente, Chimo Puig dejó claro en su comparecencia el pasado martes Que no es así, así que hoy han vuelto a las aulas con las consiguientes quejas de, los de las familias. Eso sí, recordamos las palabras del presidente de la Generalitat asegurando que son las aulas uno de los sitios más seguros porque es donde está la tasa de contagios más baja. Y hemos tenido suerte. Porque el regreso a las aulas se ha podido producir con normalidad aquí en Elche. Ah, bueno, claro, eso es verdad. Porque el temporal Filomena ha llegado, está aquí, pero nos ha traído lluvias de momento débiles. Eso es verdad, eso es verdad. No o tenemos sea, que lamentar que... imágenes como las que se están viendo en Castalla o están llegando ahora mismo en Alcoy con nevadas copiosas que están complicando y mucho. De hecho, está cerrada la A7 a su paso por Alcoy. Así que a todos los que nos estén escuchando en el coche y estén ahora mismo viajando en dirección norte que sepan que ahora mismo está cortada la autovía a la altura de alcohol más o menos por hacia las carrasquetas bueno Alcoy está confinada perimetralmente pocos podrán acercarse a ver la nieve porque va a ser imposible absolutamente desaconsejable ¿eh? las restricciones comienzan hoy 7 de enero y son muchas y una la, la, la que más daño está haciendo para el sector de la hostelería es el cierre a las 5 de la tarde. Así es porque la hostelería después de haber sufrido hoy mucho las consecuencias de las restricciones durante todas las navidades también va a ver cómo a partir de ahora tiene que cerrar a las 5. Además mientras que estén abiertos en horario de desayunos y comidas no podrá haber más de cuatro personas en las terrazas ni tampoco se permitirá fumar. Ni en exteriores, ni en esas terrazas semicerradas, así que la hostelería está en pie de guerra porque aseguran que es la puntilla para terminar de hundir a un sector, aunque en realidad desde Chimopuis, desde el Consejo desde el gobierno valenciano se asegura que es una forma para que eh, hoy, aunque tengamos hambre, tengamos pan para mañana. Sí, pero también dijo Chimopuch que esas medidas restrictivas, ese cierre de la hostelería... ...iba a ir acompañado de planes de compensación y precisamente la asociación lo que ha pedido son ayudas directas... ...ya que han, han puesto esta puntilla para el sector que arrastra pérdidas económicas desde el pasado mes de marzo... ...necesitan esas ayudas, pero no solo se las han pedido al Consejo. La también. Asociación de Hostelería Ilicitana se suma a las reivindicaciones de otras plataformas a nivel autonómico... ...para exigir al Consejo esas compensaciones... ...y a nivel local le piden al ayuntamiento más ayudas desde el, eh, desde el consistorio... ...recuerdan que se ha hecho un gran esfuerzo este año... ...por ejemplo eliminando la tasa de terrazas... ...y también con esas ayudas al alquiler o ayudas a los autónomos... ...es una forma de decir que se ha ayudado ya bastante al sector... ...aunque esperemos alguna respuesta por parte del gobierno... ...en las próximas horas o en los próximos días... ...en cualquier caso... Pase lo que pase y con, el sector, con un sector en, en guerra, uh -huh. hoy tendrán que cerrar a las 5 de la tarde y el resto tendremos que estar en casa a las 10, porque el toque de queda a partir de esta noche se adelanta a las 10 de la noche y seguirá siendo así, al menos durante este mes de enero. Uh -huh. Hay que puntualizar, porque varias personas nos lo han preguntado, ya que uh -huh. pues aquí hacemos servicio público, lo tenemos sí. que, que explicar, que estarán cerrados los locales de hostelería, para atender a público, pero que sí que se realizarán pedidos a domicilio. Así que en ese caso pues, eh, puntualizamos que sí que se podrán hacer los pedidos a domicilio. Por cierto, se han rebajado también los aforos en todas las los, superficies comerciales. Es que te iba que a hablar decimos, de las rebajas. Cuando decimos superficies comerciales no queremos decir eh, los grandes Comercio. almacenes, los... Los centros comerciales no, hablamos del comercio, del comercio normal, local, el comercio de las calles, de nuestros barrios, de nuestras pedanías, esos comercios tienen que reducir el aforo al 30% y solamente se permitirá el 50% en aquellos que se consideren esenciales como supermercados, peluquerías, veterinarios, etcétera, etcétera, y esa larga lista de excepciones que ha hecho el Consejo. Y todo en un día en el que tradicionalmente empezaban las rebajas, aunque hemos visto que no es así, que ya durante las últimas semanas las rebajas y descuentos han colmado los carteles en los distintos locales de Elche porque la campaña de Navidad de este año ha sido floja, así que los comerciantes pues, han aprovechado esa liberalización del sector para poder poner las rebajas antes. Así que hoy no hemos visto esas colas mm. a las puertas de los comercios sí. y grandes almacenes. Menos mal que los regalos han venido con descuentos, los regalos de los Reyes. Salva, no hay tiempo para más. Eh, las previsiones de hoy, jueves, 7 de enero, un pues día... Pues estamos muy atentos a ese COVID, a esa... Sí, el brote eh, de COVID, sí. A sí. ese brote en la residencia de que desde la asociación, que aquí lo escuchamos hace un momento, desde la asociación por el bienestar de personas mayores, comentaban que ha pasado de 8 a 14 personas en, ese, en esa... 24. Eh, 24. 24 personas en esa residencia de, de Altavix. Y luego también pues, estamos muy atentos a otro tipo de, de actos que va a haber en la ciudad. Y por cierto, desde aquí también le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de Tomás Mora, ...que nos dejó el pasado martes, fue el presidente, era el presidente... ...del de Club Balomano Sin Silla de Ruedas... ...y una persona muy reivindicativa con la accesibilidad en nuestro municipio... ...colaborador de esta casa. Sí, sí. Durante muchísimos años en su última etapa, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de Tomás Mora, cuyo sepelio será el próximo viernes. Y a él lo recordamos, porque fue un luchador incansable así por es. la supresión de las barreras arquitectónicas en este municipio. Y también por los festejos populares, siempre estuvo detrás del San de San Crispín, retomó e hizo posible que no decayera esa fiesta y también estuvo... Eh, colaborando estrechamente con su parroquia, la de San José, por las fiestas populares que allí se celebran. Salva, muchísimas gracias por este repaso de la actualidad. Nos escuchamos a la, a la una con toda la información También aquí en el 101.4 y nos vemos esta noche en el Telenitros. Con todas las imágenes. Gracias, Salva. Y nosotros continuamos ahora y lo hacemos con la crónica deportiva, que hay victoria del Elche por lo de la Copa. ¿Nos lo cuenta Paco Gómez? Hola buenos días. El Elche Club de Fútbol hizo los deberes y consiguió clasificarse para la tercera eliminatoria de la Copa del Rey al vencer en el Camino Cano de La Nucía por 0 a 1 gol de Lucas Boyé en el arranque del segundo tiempo. Y es que en el primer tiempo el técnico blanquiverde dio oportunidades a los menos habituales y el Elche estuvo espeso hasta el tramo final de la primera parte donde una ocasión de Salinas se pudo poner por delante a los blanquiverdes. Eh, Jorge Almirón que por fin dirigió al equipo tras su superar el COVID-19, puso a tres canteranos, Salinas en el lateral izquierdo... ...dejando claro que Cone no cuenta para nada con la confianza del técnico argentino... ...como ya pasó en la anterior eliminatoria contra el Buñol. Cone ni se vistió ni viajó y será uno de los jugadores que eh, abandonen el Elche en este mercado invernal. Otros como Lucumí eh, tampoco aprovecharon su oportunidad y fueron cambiados en el descanso. Ahí el técnico introdujo un cuádruple cambio, sobre todo haciendo coincidir como delanteros a Lucas Boyé, a Guido Carrillo y a Nino. Y precisamente Guido Carrillo fue en la primera pelota eh, que eh, se puso en marcha en el segundo tiempo el que peinó un balón para que Lucas Boyé al borde del área, soltase un zapatazo precioso que significó el primer y único gol del partido. A partir de ahí, el Elche controló el encuentro y fue superior a la Nucía. El conjunto licitano, por tanto, ya está clasificado, estará en el bombo de la próxima eliminatoria este próximo viernes y toda la atención ya puesta en el partido frente al Getafe el domingo a las seis y media de la tarde. Un Getafe que se ha hecho con los servicios de Carles Aleñá del FC Barcelona y que también cerrará eh, la cesión de Taque Cubo. Por tanto, el Getafe de Bordalás, que por cierto ha sido eliminado por un segundo vez en la Copa del Rey por el Córdoba, viene en un mal momento, igual que el Elche en el Liga, que lleva 10 partidos sin conseguir la victoria. Hasta luego. Gracias, Paco. Y nosotros vamos a cerrar ya la ronda de noticias. Con la previsión meteorológica, estamos muy pendientes para saber si el temporal de frío, nieve y lluvia va a traernos más inestabilidad atmosférica, tanto hoy como en los próximos días aquí en la ciudad. Nos lo cuenta Bordonado. El tiempo, en Teleelch en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, la borrasca Filomena ya está garantizando la inestabilidad atmosférica y es que asistimos al choque de dos masas de aire, la Ártico Marítimo que nos ha acompañado durante los últimos días y la Tropical Marítimo, una masa de aire algo más templado que está avanzando de sur a norte. Durante esta madrugada, precipitaciones de carácter débil aquí en la ciudad, cantidades en torno a los 2-3 litros, cantidades provisionales, ya que durante las próximas horas seguirá lloviendo en buena parte del territorio, se han recogido de momento entre 5-6 litros metro cuadrado y en puntos del interior y norte de la provincia de Alicante, precipitaciones en forma de nieve temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 6 grados temperaturas muy homogéneas debido al efecto de la nubosidad y de las precipitaciones para la jornada de hoy tendremos garantizada la inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos o cubiertos precipitaciones de carácter débil no descartamos que puntualmente puedan llegar a ser moderadas el viento de nordeste hasta las horas centrales del día y sobre todo en la franja litoral en moderado puntualmente fuerte rachas que alcanzar los 50 kilómetros por hora en puntos del interior, el viento mucho más flojo. A medida que avance la tarde el viento irá menos y hoy las temperaturas diurnas van a bajar a máximas que en buena parte del territorio prácticamente no van a superar los 9-10 grados. La inestabilidad atmosférica nos va a acompañar durante los próximos días y es que para mañana viernes tendremos abundante nubosidad, cielos muy nubosos o cubiertos con la borrasca filomena al sur de la península mucha inestabilidad atmosférica con precipitaciones puntualmente moderadas. Seguirá el temporal marítimo, el temporal de Levante, con olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura. El viento de nordeste puntualmente moderado, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 9 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 6 grados. Durante el fin de semana seguirá lloviendo, el domingo apertura de algunos claros, Temperaturas máximas en torno a los 10-12 grados y comenzaremos la semana que viene con inestabilidad atmosférica y algunas precipitaciones, sobre todo por la mañana. ¡Hasta luego! 101.4 Tele-Elch Radio Marca ¿Te gustaría tener un Volvo?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 Las rebajas de hogar mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. DAE CERO. Salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. DAE CERO. Rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9. Elche. Abierto sábados tarde.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 Y antes eh, de comenzar ese rincón gastronómico con Manoli Gilaver y Nieves Gil, vamos a disfrutar de la música, de la música del grupo Amparanoia. Es un día perdido, perdido, perdido. El día que no vibre con la música es un día perdido, perdido, perdido. El tiempo se va y nunca regresará, se va, se alegra sin mirar atrás. Si me...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 25.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 Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Delch también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749. Y si tu llamada llamadas por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest Delch. Tu agua de cada día.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 24 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, de harina, con las manos en la masa. Ven conmigo. Pues sí, vengan con nosotros porque ya estamos dentro de ese rincón gastronómico con Manoli Guilaber. Muy buenos días, Manoli. Muy buenos días, Ross. Feliz año nuevo, feliz año nuevo a todos. Feliz año, es verdad, porque no te habíamos visto desde el pasado año. Uh -huh. Así que eh, supongo que los reyes habrán venido cargaditos de regalos, como a Nieves Gil. que bueno, se, han se ha portado muy bien, ¿eh? Se ha portado muy bien. <risa> Dando de comer a, a muchos ilicitanos e ilicitanas. De luego que sí. También la saludamos porque la tenemos al otro lado del hilo telefónico hoy, 7 de enero porque tiene mucho trabajo que sí, hacer. Sí, sí, hoy no favor. ha podido venir por eso, y es, nos agradecemos muchísimo que haya empezado el año con tanto trabajo. Nieves Gil, buenos días. Hola, buenos días Manoli, buenos días Ros, feliz año nuevo a las dos, que Igualmente. no nos vemos desde el año pasado. Sí, que es verdad. Gracias. Bueno, Nieves, como saben nuestros oyentes, es la directora de la empresa de gastronomía para llevar el fogón ilicitano, además es la vicepresidenta de la Asociación Ilicitana de Hostelería. La verdad es que es ineludible la primera pregunta, Nieves, porque hoy cambian mucho las cosas en la hostelería de la Comunidad Valenciana, por lo tanto también en Elche ese nuevo toque de queda a las diez, eso cierre de la hostelería a las cinco de la tarde. ¿Cómo están los ánimos en el sector? Pues fíjate, eh, te diría sin palabras. Cualquiera se puede imaginar eh, ahora mismo la situación desde, desde que eh, nos cayó esto encima, otra vez, el día 5 de enero, eh, nuevas medidas restrictivas. Sí es cierto que ya se, se preveía pues que habría que apretarse un poco cuando llegara enero, ¿no? pero eh, la verdad es que esto ha sido, ha sido un golpe muy duro muy duro y además se ha vuelto a dejar caer otra vez sobre la hostelería. Fíjate tú que eh, las personas que se dedican al ocio eh, ya no pueden abrir, o sea, es como un cierre encubierto. Nadie dice que tienen que cerrar, pero eh, si ellos pueden empezar a trabajar a partir de las 5, o tienen permiso para empezar a las 5 y es hasta las 5 el cierre, pues eh, tú me dirás. Entonces, la verdad es que la situación en la hostelería ya es, es gravísima, gravísima. Uh -huh. De hecho, nosotros tenemos una Asamblea General esta tarde porque, claro, esto hay que tomar ya decisiones, decisiones firmes de, de mostrar nuestro, nuestra disconformidad y nuestro descontento. Y que si se tiene que tomar medidas drásticas como las que se están tomando, bueno, pues que sean justificadas y, por supuesto, no dejar caer a todo un sector... Eh, a la ruina. Eso, no, eso es lo que no se puede entender. Yo, por ejemplo, yo no puedo entender que se le perdonen 16.000 millones a los bancos que fueron rescatados y luego no haya dinero para rescatar a, a, a la hostelería, que son autónomos, peque familias, pequeños negocios. O sea, yo eso no lo puedo entender. Entonces, eh, no sé, creo que aquí habrá que tomar decisiones importantes. Unas decisiones que podrían pasar por movilizaciones, imagino. ...es que van a haber movilizaciones... ...es que es inevitable... O sea, no se puede, no, ...ya no se puede evitar eso... ...entonces eh, se ha intentado por todos los medios... Eh, ...intentar llegar... Eh, ...a todos los acuerdos posibles... ...a colaborar... ...creo que en concreto en Elche... ...creo que la hostelería... Eh, ...durante los días festivos, los días fuertes... ...creo que ha tenido un comportamiento ejemplar... ...entonces... Eh, bueno, ...tenemos que buscar eh, soluciones entre todos... Yo entiendo que la administración pues toma eh, las decisiones en cuanto a salvaguardar pues la, la salud de las personas, pero claro es que ya la salud es algo que está en riesgo en en de, en miles de personas, ¿no? Con ciertas medidas que que no sé que quizás se podía eh, hablar y se podían consensuar de otra forma. Y corrígeme si me equivoco, Nives pero que yo sepa, al menos en Elche, la hostelería no ha sido motivo de ningún foco de, ni de ningún brote no. de, de, del COVID. Efectivamente. La hostelería ni el pequeño comercio, que son los más dañados, los más perjudicados, han sido foco de... de... ...de brotes... ...entonces entiendo que... ...sí que es verdad que aquí en Elche... ...lo que no pasamos en la primera ola... ...lo estamos pasando ahora... ...entonces hay que tener muchísimo cuidado... ...pero también te digo que es... Eh, ...no sé... ...es algo inexplicable... ...como hemos podido ver todos en las noticias... ...que por la mañana... ...se apriete el cinturón desde la Generalitat... Eh, ...a todos los establecimientos esteleros ...con normas restrictivas... ...que llevan a la ruina a muchísima gente... Y ver por la tarde eh, cientos de personas agolpadas sin mantener ninguna medida de distancia para ver un autobús con los Reyes Magos. O sea, es que eso es, vamos, ya, ya hay cosas que claman. Entonces, eh, es, es injusto, ¿no? Ahí da, da más pie a, a, esa, a este estado de ánimo tan malo y a esta disconformidad, ¿no? Y además, eh, el bochornoso ver a los mismos políticos, los que están aprobando las normas, y los que dan los permisos pues peleándose entre ellos, no tenía que haber hecho esto, si me hubieras hecho caso tal, o sea, es que esas cosas, esto ya clama, clama al cielo, o sea, no, no, no creo yo que, que tenemos que sentarnos, hablar, dialogar, ...y desde luego todos con buena voluntad... ...porque esto hay que ponerle solución. Y las imágenes que hemos visto también por todas partes... ...con las calles abarrotadas de, de gente... ...y se ha permitido sin ningún tipo de control también. Bueno, por lo tanto, Nieves, eh, las, Navidades, las Navidades han sido... ...solo un soplo de aire en medio de, de, bueno, de este desastre... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo ha ido en general esta Navidad... ...para los hosteleros mmm, ilicitanos y de nuestra zona? Pues eh, sobreviviendo, nos hem, hemos metido la cabeza en el trabajo a intentar sacar ese poquito margen que tenemos, porque claro, todos, unos en mayor medida y otros en menos, eh, pues nos hemos visto afectados. Nosotros, por ejemplo, yo como mi, mi, la estructura de mi negocio es para llevar, pues digamos que soy de las más afortunadas en ese aspecto. Eh, no tengo eh, problemas que otras personas pues sí que para poder desarrollar su actividad sí que tienen, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado, pero claro, el, el aforo digamos eh, pues nos limita mucho también. Entonces lógicamente lo que es eh, facturación pues se nota, se nota bastante, pero bueno, dentro de eso ya te digo que no voy a ser yo en ese aspecto en la que se queje porque viendo lo que tengo alrededor también, la verdad es que ya puedo eh, estar con, contenta ¿no? con, con lo que, que, con que vamos saliendo adelante. ¿no? Mi, mi personal tiene trabajo, todos nos vamos defendiendo y bueno, desde luego no han sido unas navidades eh, normales, pero bueno, son las que nos ha tocado este año. Pero sin embargo, imagino que el hecho precisamente de no poder acudir a, a los restaurantes, a los bares o tener un poco de miedo, pues imagino que también habrá ...hecho que eh, nuevos clientes eh, se decidan por, por llevarse la, la comida a casa, ¿no?, por optar por, por vuestra opción. Sí, hemos visto eh, personas que no nos conocían, que han venido, también es verdad que hemos potenciado mucho... Eh, ...con campañas publicitarias y demás, darnos a conocer más, a abrirnos más a personas que, que igual hasta ahora no nos conocían... Pero claro, eh, también esto va en progresión, o sea, personas que a lo mejor antes iban más al restaurante, pues ahora han decidido juntarse en casa y luego clientes nuestros, muchos, que en vez de eh, comprarnos a nosotros, pues se han ido a las, a las superficies comerciales, o sea… Esto va, es, es circular, o sea, es, cuando pasan estas cosas, eh, los perjudicados somos todos. Entonces, en ningún caso, los que nos dedicamos a la comida para llevar, pues hemos salido beneficiados. Eh, porque no somos el último escalón, sino que eh, hay otro más por delante, que es la comida envasada, que son las grandes superficies y que, bueno, todo eso pues ha ido eh, repercutiendo en ellos. Que seguro que también han tenido su sus problemas, porque claro, también tienen que vigilar los aforos. Entonces es algo que ha ido en cadena, ¿no? Pero bueno, eh, bueno ya te digo que dentro de lo que cabe, pues eh, por lo menos pues podemos mantener los puestos de trabajo y, y esperamos poder continuar. Son nuevos tiempos, nieves, son también, por lo tanto, nuevas normalidades que hacen que os adaptéis a las circunstancias, como por ejemplo poter, potenciar vuestra tienda online. Claro, sí, sí, además lo abrimos ahora en diciembre y, bueno, yo quiero invitar a todos, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, a que prueben lo que es el servicio online. Es, eh, es muy cómodo, la tienda online del Fogón Ilicitano está abierto desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la mañana del día siguiente. A partir de las 6 de la tarde cada día tienes la oferta de, eh, que vas a, de la que vas a disponer al día siguiente, ¿no? Entonces, tranquilamente, por la noche, a la hora que tú quieras, puedes visitar nuestra tienda, hacer un recorrido por nuestra oferta y eh, comprar el plato que quieras. Con ello te aseguras que cuando vayas va, lo vas a tener eh, disponible, lo pagas y cuando llegas a cualquiera de las tiendas donde tú quieras comprar, pues simplemente recoges tú, porque ya además ya está pagado, tú recoges tu compra y ya está. Tengo que decir que igual hay personas, porque no lo han comentado, que eh, tienen miedo a la hora de eh, efectuar el pago. Yo lo entiendo, porque son las pasarelas de pago, a veces uno, y más cuando no tienes mucha costumbre, dices, bueno, ¿y esto realmente luego llegará? Tengo que decir que 100% sí. Nosotros en el Fogón tenemos la, una de las pasarelas más seguras del mundo, que es la de Redis. ¿no? De hecho, nos ha costado mucho tiempo eh, poder tener toda esa estructura, porque son muy exigentes a la hora de, de protección de datos, de que todo eh, esté bien gestionado. Eh, pero mm, os aseguro que, que es seguridad garantía 100%, y que aunque si fuera el caso de que falla… ...estamos nosotros detrás, el fogón ilícitario está detrás que siempre responde. Y bueno, um, vamos a ponerle un poco de, al mal tiempo... ...buena cara, nieves, eh, ¿por qué cuando llueve nos apetecen tanto las migas? Hoy y mañana está lloviendo en el, en el Che, ¿vamos a poder comer migas en el fogón? Pues claro, ya sabéis que es tradicional y entonces están preparando migas... Es una costumbre muy antigua, muy, muy del campo, ¿no?, de, de preparar esas, eh, con, con la lumbre, yo recuerdo de, de pequeña, ¿no?, en, en la lumbre se hacían eh, las sartenes, porque es un plato sencillo, eh, muy trabajoso, esa es la, la pega que tienen, ¿no?, porque claro, fíjate… Es, Hay que tener un eh, buen alinas, brazo, un buen brazo muy buen brazo <risa> como Un el de tu marido fuerte. más que nada claro porque imagínate él hace unas sartenes bueno que teníais que verlo unas sartenes increíbles y eso no lo puede hacer cualquiera no que le hace falta fuerza. gimnasio el gimnasio no le hace falta eh, en los brazos, desde luego, no. En los brazos, ahí por ahí, hace bastante ejercicio. Y entonces, pues, es algo que, y que está muy rico, no sé, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros lo hacemos un poco estilo manchego, porque sabes que Francisco es manchego, y las hace buenísimas. Además, pueden ser de pan, pueden ser de harina, o sea, que... Mm, qué están ricas, Uy arroz, arroz y a mí se nos está haciendo la boca agua, porque mira que están buenas las sí. migas, de verdad, sí. eh, y es sí. que cuando llueve eso nos apetece especialmente, y también con estos tiempos de, de, de, del frío que estamos teniendo en estos días, apetecen también platos calientes, ¿qué nos recomiendas del fogón? ¿Qué platos de cuchara podemos disfrutar estos días? Uy, mira, pues de guisos, de guisos tenemos un montón, tenemos los guisos con albóndigas, estofado de ternera. Eh, ...también tenemos arroz, eh. hoy por ejemplo el, el arroz de eh, en la costra con verduras... ...la costra vegetariana, esa no puede faltar porque las personas que les gusta... Eh, ...vamos, lo tienen ya sí o sí reservado desde, desde el día antes... ...la paella de alcachofas con sepia, estilo eh, montañés, le ponemos garbancitos... ...bueno, está buenísima, el arroz con costra normal... Y luego, bueno, potajes de legumbres sabéis que tenemos todos los días para las personas que quieren eh, tomar legumbre. Tenemos quinoa con verduritas también. Bueno, hay un montón de, de platos que son también muy de ahora, que son muy buenos para tomar ahora, porque sabéis que luego cuando mejore el tiempo, en primavera empezamos a cambiar esos platos y a hacerlos más tipo ensalada. Pero ahora hay que aprovechar, ahora hay que aprovechar para disfrutar de la cuchara. Que sí. Eh, ¿Y qué te parece Nieves si ya la semana que viene hablamos contigo sobre cómo quitarnos esos turrones y esos roscones que llevamos ya encima? Ay, ¡Qué buena idea! No sé que he visto por ahí, no sé quién me mandó algo de poner hoy la, la báscula, ponerla esta mañana a menos 5, sí. a 5 kilos menos. ¿Alguien ha tenido una idea genial? Pues yo creo que sí, yo creo que es una muy buena idea y que nos va, nos va a hacer falta, porque dentro de todas las tradiciones que este año hemos tenido que renunciar, Creo que esa ha sido una de las que no va a fallar. <risa> va a ser los kilitos de más. <risa> bueno, Nieves, eh, cuando empezamos un año siempre nos ponemos nuevos propósitos por delante, eh, nuevos retos, nuevos sueños. ¿Cuáles son los sueños y los retos para el 2021 de Nieves Gil? Desde luego que se acabe la pandemia esta. Eso es lo primero. Eso está ahora mismo es bueno todos los días cuando me levanto mi primer pensamiento y cuando me acuesto lo mismo, que se acabe esto ya por favor y después pues que no nos falte trabajo y que seamos capaces de tener eh, paz y de llegar a entendernos todos, eh, a, a colaborar todos juntos y a, a digamos que afrontar esto eh, con, con un frente común, ¿no? sin, sin necesidad de, bueno, de, de, de que hay, pasen cosas eh, que nadie deseamos. ¿no? Entonces, eh, el, para mí eso es lo más importante. Otra cosa, la verdad, es que, pues ya sabes, que la familia esté bien, que tal, pero lo fundamental es que esto acabe cuanto antes. Y, y lo más eh, llamativo es que depende de cada uno de nosotros. Entonces, por favor, yo quiero pedir a todos, por favor, que cada uno. Eh, ...pongamos nuestro granito de arena... ...porque si lo hiciéramos todos... ...esto eh, se acortaría bastante. Con ese deseo que es el deseo de todos... ...nos quedamos con Nieves Gil... ...nuestra experta en gastronomía y nutrición... ...directora del Fogón Licitano ...y muy pendientes también estaremos esta tarde... ...de esa asamblea general... ...que vais a celebrar... ...bueno pues con motivo de estas nuevas restricciones... ...que son un nuevo varaparo para vuestro sector... ...muchísima suerte y un beso muy grande de Rosy Mío... ...como siempre. Muchas gracias. Un beso para vosotras también y hablamos. Hasta luego, Nieves. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo tengo que sumarme a los deseos de Nieves, a los tuyos también, Manoli, pero también tenemos un deseo y es que eh, ya estoy esperando el próximo programa para saber cómo perder esos kilos de más que no nos ha quitado el COVID. Sí, sí, como, ahora, como viene el fin de semana por delante hay que acabar los pocos turrones que nos quedan y esos trocitos de roscón. Y ya la semana que viene nos ponemos ya manos a la obra y muy en serio ya a quitarnos los de encima con, con Nieves, Gil. Pues hasta el jueves. Hasta entonces. Muchas gracias, Ross.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 En Elche tenemos un nuevo concepto de compra para reformas. Constru the pot. Elige el producto que te guste, apunta el código precio y cantidad y realiza tu compra de las mejores marcas al mejor precio o de nuestra zona outlet. Para el profesional y el particular, Constru the pot. Con disposición inmediata de todo lo que necesites. Y si lo prefieres, lo cargas y te lo llevas. Tu reforma inteligente en Constru the pot. Carretera Nacional Elche Alicante. Teléfono 610 56 15 13.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ya hemos llegado al final del programa La Glorieta de este jueves 7 de enero. Tras el fogón ilicitano, ponemos el punto final porque nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para estar entre amigos. Nosotros nos vamos con la música de Love Os Lesbian, con su viaje épico hacia la nada. Volvemos mañana a las 9.